Primero, el calentamiento. Los estudiantes caminan por el espacio siguiendo el pulso de la música. Si la música es rápida, caminarán rápido. Si es lenta, caminarán lento. Con estas actividades se busca que los estudiantes sientan el pulso musical con el cuerpo.